preparado un grupo de canciones para danzar así que vamos a gozarnos vamos a regocijarnos porque vamos a danzar para el eterno y nos regocijemos en el eterno Maru Hashem. Baruh Hashem. Qué bueno es luego en el Eterno y danzar juntos. Elevado y exaltado es Mashiach, vestido de gloria y esplendor. Aquí en nuestro corazón, Mashiach, habita en tu tabernáculo, en tu sucán. Él subió al altar como cordero y nuestro castigo pagó como el verdadero y único redentor. Así que toda rodilla se adorará y toda lengua confesará. Adorará ante ti el que se sienta a la diestra del Padre y todo ojo verá el retorno de Masías Jesús. сі я y que hermoso es estar en la presencia del Eterno adoramos postrados ante ti Padre te alabamos porque tú eres nuestro Señor porque tú eres Adonai eres el único porque nos has dado la salvación en Yeshua que es el regocijo de nuestra vida Solo podemos decir que eres santo, santo, santo, Padre. alcohol ya mai y atado le va dejar sin є суа зіха